Chacarera, Chacarera, Villa Salamanca. El folclore en su mayor expresión. Los nocheros. En cassettes y compactos, los nocheros, la verdadera esencia del folclore.